falta ir muy lejos para enterarse de que algunas cosas cambiaron y no las cambió la pandemia, ya venían buscando ayornarse desde hace rato y entre esas cosas o entre esas este, materias disponibles que hay en, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, está uno que da Una materia que da mucho placer, que da mucho, mucha sensación de plenitud y no es un delivery que llega a tu casa con un morfi, sino que se trata del teatro. ¿Y cómo es que el teatro puede darnos... Eh, buena sensación o saciedad sin movernos de casa, para eso y para desentrañar cómo funciona, es que ya estamos en contacto con la actriz Piquense, Pilar Pacheco, buenas tardes Pilar, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, Pilar, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No, por este, favor. Y enseguida, enseguida, tirémonos, por favor, de cabeza, sacame de este atolladero. ¿Qué es esto del teatro a domicilio? Bueno, el teatro a domicilio es... Eh, estamos haciendo una obra con mi compañera Julieta Martín, eh, que se llama La Ley Primera, que bueno, que justamente es esto, es llevar el teatro, una obra de teatro, a las casas, a los domicilios. Así que bueno, estamos con esta, este proyecto superinnovador desde enero. Eh, lo presentamos el, el 29 de enero por primera vez y ya venimos haciendo varias funciones, así que bueno, estamos muy, muy contentas con, el, con lo que sería alegría de teatro. Che, pero eh, la verdad es que el, el, veo que hay una, como ya desde enero viene, viene ocurriendo esto, pero eh, esto lo presentaron, avisaron, la tiraron en las redes sociales, te llamaron algunas personas, dos, tres, te llamó una tía. ¿Cuál fue la respuesta, Pilar? Y mira, en realidad esto eh, es eh, una... Eh, se reestrenó ahora, la reescribimos en, en septiembre, pero la idea original de la obra eh, eh, se hizo en 2010 como el proyecto de tesis eh, de la carrera de la Universidad eh, Nacional de Córdoba de la, de la licenciatura en teatro de mi compañera Julieta Martín y, y su compañera en ese momento que actuaba con ella, Carolina Guerrido y ahora lo retomamos eh, el año pasado, y y, arrancamos y bueno, las primeras funciones eh, las hicimos en la casa de Julieta Martín, que es la otra actriz, y después eh, eh, la gente se va enterando porque tenemos una red social eh, Instagram, eh, y por difusión, eh, por radio también, que nos han hecho en notas o, o en la tele, y la gente se, eh, se va enterando y se va corriendo la voz, y, y se van haciendo, hemos hecho... en en casas de personas que nos contratan, sí, bueno, en general es como de, de gente más o menos conocida que se va corriendo la voz y la ola y bueno, y, y ahí nos van llamando. Muy bien, la verdad es que entiendo que ha habido propuestas teatrales que jugaron con eh, la instalación de la obra a, a lo largo y a lo ancho del, del sitio en el que se daba y por ahí el público queda adentro del escenario o el escenario no es el tradicional. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es, Pilar, en todo caso, llevar una obra como la Ley Primera que eh, son dos historias, según entiendo, a, a un domicilio, a la casa de alguien. ¿Qué, ¿Cómo se prepara y cómo transcurre? Porque la gente carraspea, se mueven, mueven claro. un cubierto, no sé, quiere, alguno se levanta para servirse algo. Y mira la idea es eh, como que hay, hay una cercanía al público que es... Eh, totalmente distinta a, a lo que vendría a ser el, el, la convención del teatro común. En un teatro, eh, nosotras vamos a la casa eh, eh, unos días antes o unas horas antes y revisamos el espacio en, en donde se puede hacer, que generalmente es el living-comedor, que es el escenario en claro. donde eh, eh, contamos con eh, un, un baño en otro lado de la casa, una habitación externa que necesitamos para hacer referencias, para ir en, en, en momentos pero la acción sucede en el límite general, en donde la gente está sentada en sillas que, que, pre, que previamente revisamos y, y acomodamos nosotras lugares específicos en, en los que la gente cuando entra, una vez que arranca la función, se tiene que quedar sentada digamos, en, en ese lugar. Eh, como en un teatro, una vez que arranca la función, eh, la gente está ahí hasta que termina. Eh, no puede eh, pararse, digamos, como ir a servirse de algo. Y eso es, es lo interesante porque nosotras, ante es una obra que está escrita, digamos, es una obra de texto, pero a, ante cada función que es distinta, por ser en cada casa, es, es un desafío porque eh, tenemos que incorporar todos esos, entre comillas, accidentes eh, externos a, a la ficción, digamos, por ejemplo, o que suene un, un timbre, un teléfono, o que se corte la luz, o que suceda algo externo... Eh, estamos como obligadas a, a, a improvisar y, y a, a tomarlo parte de la ficción. Entonces es como que las personas que están eh, en, en la obra, como el, el, los dueños o las dueñas de las casas, eh, están sentadas y están ahí y están para disfrutar de la obra. Quienes se encargan de, de todo somos nosotras que estamos ahí resolviendo, además de la obra, estamos resolviendo esos pequeños accidentes que puedan suceder en cada domicilio particular. Eso es súper interesante. Tal cual, tal cual. Me imagino, Pilar, que van unas horas antes la tarde anterior. ¿Cómo es? Para, para poder adaptar el claro. lugar, este, van a reconocerlo. ¿Qué tan tiempo antes tenés que ir a reconocer el sitio para, para facilitarte la adaptación a, a, este nuevo, a este nuevo escenario. Y en general, eh, si es posible, vamos unos días antes para ver el tema, eh, un ratito, son 20 minutos eh, para ver el tema, el, el, el espacio como es, decir, bueno, a, acá podemos hacer esta parte, acá esto, y vemos y revisamos a conocer el espacio, básicamente. Y después, el día de, de la función, estamos algo de dos o tres horas antes eh, para el hecho de el espacio, eh, las sillas, eh, revisar el juego de llaves, eh, pasar un poco de texto entre nosotras, pero no ensayamos. Eh, no nos tomamos el ensayo de, de ensayar en cada casa porque es súper engorroso y como es decir, un ensayo antes de la función para la familia, para la casa es súper engorroso entonces es como que necesitamos ese tiempo para eh, los vestuarios, todas las cosas como técnicas y, y estar eh, relajadas y entrar en calor en el espacio, unas dos o tres horas antes del día de la función y eso es Es, es, es lo que utilizamos antes. Y eh, después, bueno, ya la función, digamos, con la gente. Tal cual, es suficiente porque eh, parte del entrenamiento, digamos, o de la preparación es tener esa flexibilidad claro. para adaptarte sin haber ensayado en el espacio que vas a usar para la obra. Eh, Pilar, eh, lo cierto es que eh, el teatro a domicilio ya existía desde hace algunos años, pero me imaginaba yo, mientras leía la data previo a llamarte, ¿Qué habría sido por la pandemia, que había vuelto a circular? ¿O de dónde viene la iniciativa de tener este, a mano esta posibilidad y considerarla como, como cierta, como trabajable, este teatro a domicilio? ¿De dónde, de dónde nace? Claro. Y mira, en realidad, esta idea, como te dije, que, que había sido el proyecto de tesis eh, de, de, mi, de mi compañera con su otra compañera hace varios, varios años, eh, como siempre les quedó el bichito de retomarla, y bueno, siempre como, como la vida te presenta, te presenta otras cosas, proyectos, cosas distintas en, distintas en las que estaban, eh, Julieta me propuso a mí hacer que le quedaba ese bichito de, de retomarla con alguien que no sabía, bueno, y, y a mí me copó la propuesta, y también se suma esto que, que yo estoy en realidad en, en Capital Federal, así que bueno, los ensayos han sido eh, virtuales, la mayoría, hasta que nos encontramos en diciembre, enero, y ahí le metimos como, bueno, la presencialidad todos los días era una cosa de ensayar, ensayar. y se suma esto de que, que justamente con la pandemia eh, está buena la propuesta porque, nada, es como que, que la obra que se hace en un espacio es para la gente de ese espacio, digamos, para vos eh, que nos contrata eh, alguien y, y y esa persona invita a sus amigues, a, a, a gente conocida que quiere ver es como que se mantiene en el círculo de esa persona. Así que también, bueno, está buenísimo por la pandemia, digamos, eh, cierra, digamos, eh, como una propuesta un, un poco más eh, cercana a, a, a lo que sería el, el, el tema de la pandemia, los círculos de, de gente conocida y todo eso, eh, pero el... el La idea surge como, esta, eh, como este bichito que tenía eh, Juli, de, de querer retomarla hace bastante, y bueno, nos, nos conocimos el, en el 2020, y bueno, y ella como que me propuso, estábamos las dos acá en, en Pico, después yo me fui para allá y, y arrancamos a, a reescribirla, a ensayarla, y bueno, se dio también el, el tema de la pandemia que quedó justito también. Buenísimo. Eh, Pilar, ¿hasta cuándo va a estar dando vueltas la ley primera, reescrita por su autora y ahora interpretada por ella y por ti, pero este, que sigue circulando y está a disposición de quienes quieran tener un espectáculo teatral en casa? ¿Hasta cuándo pensás que la van a estar circulando, Pilar? Y nuestra idea es tenerla, tenerla por lo menos hasta el año que viene, hacerla, eh, así que están eh, invitadas eh, toda la gente que, que nos quiera contactar y que le podamos eh, contar un poco más de la propuesta por ahí más, eh, por CELU o por, por WhatsApp eh, o por las reales, así que bueno, nada, es como eh, mientras nos vayan escribiendo y, y contratando que... Eh, que circule durante el año, durante el, el, el verano que viene, decime, que decime tus redes sociales, Pilar <risa> o, o la de la obra el Instagram de la obra es la ley primera guión bajo teatro domilio la ley primera guión bajo Teatro a domicilio. Teatro a domicilio. Muy bien. Bueno, y ahí ya tiene la, la audiencia cómo armarse de un espectáculo. Algo impensado para muchos. Pilar, te estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Esperamos eh, que tengan que, mucha que merda se la la gente que, que se cope la gente, que es un planazo. Es eh, algo muy innovador y, y la van a pasar muy bien. Es, es algo eh, hermoso hacer y... y Y la gente lo disfruta muchísimo también. Muy bien, así sea Pilar, muchas gracias. Muchas Ay, gracias. Hasta pronto, ahí estábamos con...